la Payun con eh, que la tortilla se vuelva y este himno, ¿no? Venceremos que que alguna vez cantamos, ¿no? Alejandro, Ay, tal, en la... tal, tal sí. cual, era eh, sí. un clásico, ¿no? Esto de los encuentros los sábados a la noche, los domingos uh -huh. y aprovechando la aprovechando la costa, los bosques para para cantar, para hacer este, los encuentros.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 Y volvemos a esta otra oreja especial por el, los 50 años del Mar Platazo y vamos a leer algunos mensajes. Hola, abuelo. Hola Río, ¿puedo leer los mensajes, por favor? Yo no eh, eh, te sí. quiero, abuelo, Te sí, quiero. Yo también te quiero, yo también. Este. Bueno, está Kelmis escuchando a la otra oreja, Gerardo Robles también, Lautaro desde Buenos Aires. Eh, Sebastián Pedro que dice a la escucha también cumple la Mauta, Mariategui y Carlita Lara, Carla Lara, una cantante, una música maravillosa, eh, que hemos pasado acá varios temas de ella, eh, gracias al corresponsal centroamericano, eh, Sebastián Pedro eh, Maines de la Plata dice quiero enterarme del Mar Platazo bueno aquí te vas a enterar de algo eh, Andrea que manda abrazos para Ale eh, Isa de la Plata poniendo la otra la otra oreja dice Gregorio y Luis siempre presentes eh, Radio Cla escuchando también el programa está Lucila eh, Desde Buenos Aires está nuestro crítico número uno... Número uno no, digamos que el más añejo, digamos... Eh, Gabriel Cabrejas dice... Silencio en casa, Sonia enfermita... Me acuerdo del conversatorio por el 47 aniversario... Eh, con Lila Filler... Bueno, contó la historia en el tercer tomo de la historia del Teatro malplatense Pronto a terminarse... Vamos por el cambio de nombre a full... Porque hemos eh, propuesto desde la Asamblea por una sociedad sin fascismo el cambio de nombres por las calles de Silvia Filler, Cocamaggi y Gregorio Nachman, no, de la, tres nombres de, de bueno, de dos fascistas y de una diagonal que tiene un nombre eh, paralelo, no, la diagonal Alberdi que eh, tiene cuatro cuadras. Bueno, esta Emi, Riva Palacios, desde México eh, Está cortando la semanita Matías eh, de Roldán Dice, cortando la semanita Volvimos al ruedo Saludos desde Roldán eh, Pablo Martínez eh, Dice, ahora lo pongo a escuchar Bien tranqui eh, Lili eh, Desde Buenos Aires eh, Rocío desde Guanajuato Vero Ferro aplaudiendo Eh, el indio Vertis también norma moyo nelly ah pues nelly de chile también pero lo iba a decir pero eh, río dice que no basta mensajes y entonces mensajes. sí ya te escuché ya te escuché y, y te obedezco eh como siempre y volvemos al mar platazo el mar platazo que este ...que tuvo lugar hace 50 años, el 14 de junio del 72. Eh, Alejandro, eh, ¿qué pasó ese 14 antes de las movilizaciones? Bueno, eh, hubo movilizaciones desde todo el verano, ¿no? Y incluso en enero había habido un paro general de la CGT... Uh -huh. En esos, en esos meses se pone en pie esta coordinadora obrero estudiantil y hay un hecho que tiene importancia, ¿no? Este, este, que, que la CGT haya sacado un paro general eh, por la libertad de los presos políticos este, tiene, un, tiene una importancia política extraordinaria, que inclusive lo resalta un editorial del diario de la Nación un par de semanas después, diciendo... Este, advirtiendo sobre el peligro que significaba esto de que se reeditara la unidad obrero estudiantil. Uh -huh. Y un hecho en, que no... que el, ¿no? el año... Dos años antes eh, con el, el Córdobazo, ¿no? En el 69 con el Córdobazo, uh -huh. claro. Y, y el hecho también que no... Que en las crónicas no aparece mencionado que es este... Que también probablemente es un hecho único en el país que un dirigente en nombre de todo el movimiento estudiantil habla en el plenario de la CGT de ese domingo Ariel Valenti uh -huh. es un hecho también extraordinario pese a las provocaciones diciendo bueno, váyanse a Moscú y todos esos gritos de, este, pero digamos este, de que, un, que tenga la palabra en un plenario de la CGT un dirigente estudiantil eso es un hecho inédito en la Argentina uh -huh. Entonces, este, y que también tenemos que tener presente que estamos frente a una dictadura una dictadura que había venido para quedarse 20 años digamos, este, una, una dictadura que estaba en retirada pero que seguía reprimiendo, no olvidemos que en agosto van a producir la masacre de Trelew es una, este, eh, se retiraba pero imponiendo fuertes condiciones al poder político Así es. entonces y esa eh, decretan el cerco de Mar del Plata y medidas especiales de represión eh, si manda al ejército a intervenir a coordinar todas las fuerzas para reprimir, para impedir Que las movilizaciones ocupen la ciudad este, esto me parece que es un hecho que le da importancia más, más importancia todavía a esta, a esta tozudez de todas las manifestaciones de, de tratar de, de luchar por conquistar la ciudad y pese a que, que que ellos sabían de que había puntos de encuentro y, y los rodeaban con la policía, con el ejército. Igual durante todo el día hubo enfrentamientos y hubo este, movilizaciones para llegar, a, para llegar al centro, digamos, uh -huh. y nuevamente puntos de reencuentro y nadie se iba a la casa, digamos, todo era buscar el nuevo punto de encuentro para salir y en, este, enfrentarse a la represión y ganar el centro de la ciudad. Bueno, y fue... me acuerdo de que mi papá había comprado una bolsa de bolitas de vidrio. Ah, sí. Este, sí. Y estaba en bicicleta y en las eh, calles con subida me decía que vaya por arriba y cuando veía a la policía montada que tire las bolitas, ¿no? Y eso a, claro. a pesar de... Eh, la sociedad protectora de animales que eh, bueno pero eran ante, eh, eh, eran otras épocas eh, ¿te parece que sigamos eh, escuchando la música de las guitarreadas y recordando bueno, recordando a Dani este, un amigo un compañero también desaparecido el 19 de junio eh, a la claro huelga sí. a la huelga, Rolando Alarcón Y si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos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 Oveja setentista. 50 años del Mar Platazo y hay oyentes desde La Pampa, desde, no, no, desde Noquén. Eh, Selva dice, los temas musicales que regaron nuestras mentes. En los 70 me han traído innumerables imágenes de asambleas en la Facultad de Arquitectura de La Plata. Tanta nostalgia de hace 50 años. ¿Qué vida más luchadora tenemos? Bueno, sí, algunos sí. Este... Bueno, y estamos recordando aquel 14 de junio eh, que son fechas, ¿no? Pero pero eh, vale la pena recordarlas, sobre todo la memoria, al, en la medida que la memoria eh, y nos decía Osvaldo Bayer, ¿no? frente a la amnesia oficial, la memoria del pueblo. No, Alejandro. Así es y, y, y justamente yo creo que cuando decimos que hay que hacer memoria, hay que hacer memoria, esto que vos, estas anécdotas que vos contabas de las bolitas o de cómo se cortaban las calles o cómo se hacían se armaban los piquetes, que no es obra de como decía el diario La Nación, no, este agitadores profesionales. Esta idea de cómo, cómo, el ingenio popular para para luchar, para enfrentarse a la represión. Y este estado asambleario y de ganar las calles una y otra vez, ocupar las fábricas, ocupar las rutas, ocupar las calles, es decir, disputarle el gobierno, disputar la represión, el espacio. Y tenemos que hacer memoria de todo esto y cómo se conquistaba la unidad, siendo que, que éramos todos tan diferentes, tantas agrupaciones, tantos partidos, sin embargo, estábamos todos compartiendo la calle y nos encontrábamos en los mismos lugares, ¿no? Uh -huh. Lo mismo en los barrios, los barrios que se organizaban, como este, la otra vez recordábamos eh, la lucha extraordinaria del barrio Jesús Obrero, también en ese, en ese año. Es decir, eh, nosotros hemos que traer a la memoria esos métodos de lucha, de organización, de discusión, donde casi que uno no recuerda las mezquindades, las aparateadas, sino que eh, recuerda el, la lucha codo a codo y el debate franco con todas las corrientes. Y ahí, y esto, este, ahí, ahí volvíamos lo, a cantar en las calles obrero y estudiantes unidos hacia adelante. No sabe, así, tal cual. Uh -huh. Tal cual, tal cual. Bueno, escuchamos, y, y eh, decime, decime. No, no, no, esto, esto es, es muy importante esto de, eh, nosotros no tenemos que inventar nada, no hay que traer en, tener en la memoria todo lo que se ha conquistado en cuanto a organización, en cuanto a recuperación, en los métodos asamblearios, en los métodos de acción directa, es decir, tenemos que, que traerlos y, este, y, y reconstruir esa historia de, de los marplatazos, cordobazos, rosariazos, de tucumanazos, es decir, de cómo el pueblo se organiza y pelea por, por sus derechos y Que no hay otro camino para resolver nuestros problemas ¿no? Eh, así es y vamos a escuchar el triunfo agrario del quinteto Esa. tiempo eh, eh otro ah, himno, qué bueno. ¿eh? Está ahí está el quinteto para tiempo triunfo agrario por otro otra oreja este es un El la difundió, esta es la tierra padre que mi vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuando será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra esté vengan sembrar. Vecinos, desalojado eso, pues, hay que dar vuelta el viento como la taba el que no cambia todo, no cambia nada para. Mal. La tierra es hembra, la tierra es mía A donde nace la alma, yo siembro el día Hay que dar vuelta el viento como la tapa El que no cambia todo, no cambia nada Estás escuchando según La Otra Oreja la otra oreja setentista. Y estamos recibiendo mensajes, a pesar de que Río no nos deja, pero eh, Fabio de Villadelina dice, hermoso programa, grandes momentos de la historia de nuestro pueblo y nuestra América. Abrazo rebelde y fraternal. Gracias, Fabio. No sé, no, no te escuché bien. No sé, Samuel. Bueno, no sé, no sé. Este, bueno, y, y volvemos a recordar el Mar Platazo eh, Eh, Alejandro, muchísimas gracias por tu por tu memoria, por tu participación en este programa eh, y nuestro homenaje a Silvia Filler ¿no? Y a los cientos de compañeros detenidos, desaparecidos, exiliados, presos y, de Mar del Plata, ¿no? Y que nacieron absolutamente que nacieron la militancia en ese en aquellos años, ¿no? Este, Exactamente y y en esta semana tan particular también eh, el recordar a Gregorio, a Gregorio Nashman, que este, también esta semana se cumple el aniversario de su desaparición, uh -huh. la de Luis Conti, la de Daniel Román, de Nora, y de tantos ¿no? en, esa, en esas jornadas trágicas de junio del 76. Uh -huh. eh, pero, digamos, cuando decimos hacer memoria, hacer balance, nos tenemos, tenemos que recordar los ideales que recorrían a estos cientos y miles de compañeros, ¿no? Este, y tomar esas banderas en nuestras manos hoy, que hace tanta falta. Así es, así es, y, y no hay que esperar magia ni decretos, ¿no? Hay que, Absolutamente. Hay que, hay, hay... Que, hay que mover el culo, decía una canción. Así es, así es. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta, por haber participado, dejarme participar de este recuerdo de estos 50 años. Eh, nos, nos agradecemos. <ríe> sí, tantos años, ¿no? Así es. Abrazo grande, Ale. Abrazo grande. Y estuvimos hablando con Alejandro Porquet, un analista político, un amigo militante de aquellos momentos, un protagonista de, de las luchas que se dieron, quizás él un ratito antes, pero muchos que nacimos en las calles en ese momento. Y, y vamos a, a poner una música ahora de los 70, Violeta Parra, Volver a los 17...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 en tintante fecundo se va enredando enredando como en el muro en la piedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y sí sí sí mi paso retrocedido. Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha la penetrado en mi niño con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino, que alumbra mi alma serena, se va enredando, enredando.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 al mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente se va enredando enredando como en el muro la liedra y va brotando brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra sí sí sí el amor es torbellino de pures original hasta el feroz animal susura su dulce trino detiene a los peregrinos libera a los prisioneros el amor con sus asmeros al viejo lo vuelve niño y al mar sincero se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el muscito en la piedra, como el muscito en la piedra, y ahí sí, sí, sí, de par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto. Como una tibia mañana, la son de su bella diana, y brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años 17 nos convirtió el querubín, se va enredando tanto como en el muro. Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Pero no, no lo vamos a terminar ahora porque estamos en comunicación con Fernando de las de la asamblea por una sociedad sin fascismo de Mar del Plata. Eh, hola Fernando, cómo estás? Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Te escucho muy mal, Edu. Bueno, eh, contanos eh, qué pasa, qué, qué presentó la asamblea por una sociedad sin fascismo. No me escuchás, ¿no? Este... Ahí, te escucho muy entrecortado, bueno A ver, a ver eh, te preguntaba qué, qué presentó la Asamblea por una sociedad sin fascismo de Mar del Plata en el oloroso Consejo Delirante, no, en el Honorable Consejo Deliberante. Sí, dejémoslo en Consejo Deliberante. Ah, por ahora. Sí, hicimos una presentación desde la Asamblea de de Sociedad Sin Fascismo de pedido de cambio de nombre de tres calles de la ciudad de Mar del Plata. Una, bueno, no tiene que ver con, con desplazar a ningún ser nefasto, sino que pedimos que la calle que, que, se, que es la diagonal al Verdi Norte sea cambiada por Silvia Filler, es un tramo que va desde San Luis hasta Buenos Aires. Ese tramo, bueno, eh, digamos, no, no impediría que, que uno de los artífices de la Constitución Nacional perdiera su homenaje, sino que, como está duplicada de diagonal norte y sur, uh -huh. eh, utilizaríamos o solo pedimos que la norte sea cambiada por Silvia Filler y justamente esa calle termina o empieza, según como queramos mirar, en el rectorado, que es donde fue asesinada por la patota de la CNU hace 50 años atrás. Así es. ¿Y las por otro lado? Sí. Sí. Las otras dos calles... Y las otras dos calles son para eliminar, de alguna manera, el, el homenaje que se le hace a un ser nefasto, que fue Gustavo Adolfo Martínez Subiría, un personaje que tuvo su principal actuación en la década infame, al principio de, del, del primer golpe de Estado, en el 6 de septiembre de 1930, este personaje... Bueno, era amigo de, de Uriburu y un fascista católico financiado por el aparato de propaganda nazi. Tiene, bueno, una calle que está cerca, paralela de La Paolera, y estaba atrás de lo que era Sobremonte, más o menos, para ubicarnos. Uh -huh. Y la otra calle eh, es eh, Uguá, que es el seudónimo que usaba este subiría para eh, escribir libros eh, de corte antisemita, ¿no? Estos libros fueron denunciados y, y prohibidos eh, por el juez Urso, un juez federal, en 1998. Y sin embargo, bueno, su, su nombre sigue estando en, en calles y escuelas de todo el país. Uh -huh. Acá tiene dos, ¿no? Martínez Subiría fue puesta por el interventor de la época de Hunganía, Martí Garro, a Cámara de Plata. Y la calle Uguá por el exfuncionario de la dictadura, que fue Rusak, ¿no? Que después fue intendente electo. Uh -huh. Eh, bueno, lo que pedimos es reemplazar la calle Martínez Subiría por Gregorio Nashman y la calle Uogua por eh, Cocamachi, también dos personas. Bueno, Cocamaggi junto con Silvia Filler fueron desaparecidas por la patota eh, de la ultraderecha peronista católica de Mar del Plata y, bueno, Gregorio, como ya hablaste en el programa, por el aparato represivo del Estado directamente, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, no sonra en lo personal, pero eh, qué posibilidades hay de que se vote en el Consejo deliberante. Y bueno, como todo proyecto presentado tiene que pasar por por comisiones, comisiones legales, comisiones de cultura. Bueno, eh, esas comisiones eh, deberán evaluar la viabilidad de, del pedido. Ahí, eh, bueno, es bastante arbitrario. Ya en otras ocasiones pedimos cambiar el nombre de Martínez Subiría y, y finalmente no se logró a pesar de tener el apoyo de, de más de 50 organizaciones en ese momento. Pero bueno, hay que hay que insistir y además no es solamente un pedido burocrático este, no es una forma de visibilizar por un lado el, la presencia de, de, de homenajes a seres nefastos como eh, sí. hay, hay tantos otros, no tenemos hasta nombre de nazis claro. en, en las calles de Mar del Plata. Algunos se ha quitado, pero otros siguen estando. Y, y bueno, la idea es, por un lado, visibilizar, es decir, hacer un tipo de acción que, que deje al descubierto esto y por otro lado, mantener la memoria viva, eh, refrescándola con estas acciones eh, que tratamos de homenajear a personas que realmente vale la pena que estén construyendo ahí lo que es el, eh, digamos la, la parte simbólica de, de la ciudad representada en los nombres de las calles. Pero bueno, vamos a tener que trabajarlo bastante si queremos que el Consejo Deliberante eh, realmente lo tome en serio esto, ¿no? Vamos a, a tener que hacer un recorrido por los distintos bloques, uh -huh. seguir haciendo presentaciones con adhesiones, así que quien quiera apoyar el proyecto, bienvenida, bienvenido. Eh, nos va a venir muy bien si también de forma independiente otras personas se presentan a, a pedir que, que avance, ¿no? Si muchas notas ingresan al Consejo Deliberante también le da un poco de fuerza. Perfecto, ahí sumamos a la otra oreja y en lo personal y a muchos oyentes también que están escribiendo. Eh, Fernando, eh, ¿se termina el programa? ¿Querés presentar un tema? Eh, sí, eh, el tema... Uf. Uh, se <ríe> eh, me fue el, el nombre del uh, tema no de, sabes con qué de terminamos, con Puebla, este... pero se me fue la... Uh, Vos sabés con es. qué eh, terminamos este programa, ¿no? Normalmente. Sí, sí, por eso. Con Hasta Siempre. <ríe> hasta siempre, Fernando. Hasta siempre, exactamente. Bueno, hasta la eh, la siempre. nos iremos escuchando La Puebla, entonces. Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte aquí. Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, jugando todo Santa Clara MULȚUMIT Fidel te decimos hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia. La otra oreja.